Bueno, La verdad que muy contentos por el triunfo porque veníamos trabajando duro para que se nos dé y, ni hablar con dos goles, muy contenta, muy feliz. Contame un poco las sensaciones con respecto bueno, a este nuevo técnico que tienen. ¿eh? La verdad que estamos muy contentas con Mauro. Es un técnico que, que le mete gana, le mete, le mete todo y no, nos alienta para tirar para adelante todo el tiempo y, y que seamos muy compañeras y estamos trabajando para llegar al, al triunfo siempre. ¿Cómo viste el partido? La verdad que estuvo bastante picado, pero, pero bueno, bien.、Eh, la verdad es que no,、eh, no, es, no me gusta esto de que vayan a morir, pero bueno, fue un partido bastante duro, pero gracias a Dios pudimos ganar. Estamos muy bien, estamos muy bien, estamos trabajando duro toda la semana, entrenando fuerte, así que vamos por más.